Nos vamos ahora a allá a Buenos Aires, porque eh, está bueno poder tener la mirada de en, eh, la diputada del Frente de Todos, Susana Graciela landrini para que nos ayude también a dimensionar cómo fue y también lo que ella este observa de esta apertura de sesiones del presidente de la nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Walter la saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Viedma y Zona de Influencia. Eh, en este comienzo de marzo que traen pocos días el eh, recuerdo de el, el 6 7 de marzo del cerro de la caballada ¿verdad? ni hablar mire mire cómo se acuerda y ya se está viviendo acá hablábamos hace un ratito de la fiesta bueno la eh, decine lo primero que le quiero preguntar es cómo vivió ese momento que hoy varios comentan de eh, del la partida de lo que del, del pro de juntos por el cambio si le da si a usted le da importancia a eso si en realidad deberíamos mirar directamente un poco el rumbo económico que fijó el presidente y no quedarnos en eso bueno eh, ese hecho es un hecho que no tenían planificado porque suponían ese sector de juntos por el cambio que no podía pasar desapercibido que teniendo que enfrentar eh, lo que significa tejer un memorándum de entendimiento con el fondo monetario internacional por la odiosa deuda de 45.000 millones de dólares que tomaron en 2018 en el marco de las políticas de especulación financiera y liberación cambiaria y destrucción económica, también eh, implicaron que esa, esa deuda se fugara en manos de banqueros y de grupos corporativos que entraron sus dólares para hacer negocios cambiándolos a pesos en las tasas escandalosas de interés que se pagaban por préstamos al Estado y después cuando empezó el tembladeral de no poder, eh, digamos, eh, mejorar la situación general huyeron y necesitaban recuperar sus dólares y ¿cómo se lograron? Con un crédito otorgado gracias al apoyo de Trump por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, era previsible que el presidente Fernández hiciera referencia a este desatino, como lo marcó, y que ellos, obviamente, con todo ese espectáculo, trataron de evitar, eh, eh, digamos, la, la presencia e irse este, como ratas por tirantes, como lo que realmente son. que uh -huh. eh, así que discrepo absolutamente con las expresiones del legislador Aníbal Tortorielo respecto al discurso del presidente diciendo que está fuera de la realidad fuera de la realidad que está eh, el diputado nacional, porque no reconoce todo el relanzamiento de proyectos productivos que incluso el empresariado ayer valoró en la Argentina después del discurso del presidente, Eh, centrados en la inversión productiva, en la inversión con conocimiento, en la promoción de las exportaciones y también, por supuesto, el anuncio de programas que consoliden situaciones sociales eh, llevándolas hacia la equidad, o sea, modifiquen situaciones sociales, camino a la equidad con eh, las cuestiones de género, de discapacidad y de trabajo de cuidado. Esto de la mano de, del fortalecimiento de la obra pública, todos los anuncios sobre obras viales, sobre obras ferroviarias, sobre eh, la cuestión de la digitalización, sobre ARSAT II, eh, sobre el plan ganadero, sobre la ley de bosques nativos, sobre ciencia y tecnología, sobre industria automotriz, electromovilidad, agroindustria -bi bióindustria nanobiotecnología. Mire la cantidad de cuestiones económicas y sociales que estoy señalando más el tema de la reforma judicial que está pendiente y la cuestión del consejo de la magistratura y de compre argentino para estimular a los proveedores nacionales del estado o sea que realmente todo esto es un plan de gobierno de la mano de los acuerdos que se tejen con el fondo monetario para ir Eh, calibrando los pagos de deuda a lo largo de muchos años y modificar el compromiso que había tomado el matriz móvil que este año teníamos que pagar 19.000 millones de dólares y el año que viene igual por esta odiosa deuda que tomaron para beneficiar a banqueros y especuladores financieros nacionales e internacionales. Le preguntaba al inicio... Eh, con qué quedarse y me, de lo que usted relata, por un lado la no que está enojada, este, con eh, muy enojada con aquellos que no se hacen cargo de lo que generaron. Sí, bueno, por supuesto. Eh, algunos otros legisladores dicen que van a esperar la letra chica del acuerdo, pero quienes tienen relación con las provincias y que tienen deudas en dólares en la provincia, no les queda más remedio que acomodar determinados apoyos a los acuerdos para poder hacer sustentable sus propios presupuestos, sus propias finanzas públicas y su propia deuda. Y que eso trae hoy en Río Negro una protesta de docentes porque el gobierno provincial no les puede ofrecer lo que la inflación les ha ido eh, carcomiendo de sus salarios y la actualización correspondiente de manera de que quienes... sigan insistiendo en que tienen que ver la letra chica, en realidad se tendrán que hacer cargo de llegar a determinados apoyos a los acuerdos porque necesitan hacer sustentable lo económico, lo social y lo institucional en el frío negro. Será clave cómo, cómo también se trata ahí en el Congreso... Justamente esta refinanciación del acuerdo, ahí quizás eh, eh, veremos qué es lo que se dice en el discurso. Ayer fue un gesto raro, no eh, fuerte para eh, el momento de negociaciones. Digo porque usted sabe de, de política, en realidad de, de cuestiones numéricas también que eh, será para entender cómo se va a vivir esa, esa jornada no cuando se ve el tratamiento. Bueno, el Congreso solo puede eh, aprobar o rechazar, no lo puede modificar. lo que venga del trabajo del estado técnico del Fondo Monetario y los equipos del ministro Guzmán con eh, presidencia de la Nación respecto a lo que se ha ido elaborando como posibilidad de acuerdo. El presidente ha eh, reafirmado que no hay en esos términos ninguna reforma oculta de tipo laboral o previsional para las generalidades del país. y que eh, sí sabemos que tiene que haber un reordenamiento del déficit fiscal y de la emisión monetaria, pero eso se va eh, anunciando eh, sin eh, querer poner en riesgo eh, la continuidad del crecimiento económico y la protección social, que sabemos que en Argentina es necesaria en la transición social De, de todos los más afectados por la pandemia neoliberal del macrismo y la pandemia del covid-19 y ahora con la incertidumbre de la pandemia que significa esta guerra entre Rusia y Ucrania en la que se han subido otros países del mundo la incertidumbre le pone una dosis de complejidad a lo que haya que trabajar respecto a este acuerdo y seguramente requerirá eh, sucesivos acomodamientos a partir de las supervisiones que implican estos acuerdos y lo que yo quiero resaltar es que nuestro gobierno no tomó la deuda así uh -huh. que habrá que ser duros con las medidas tanto en cuanto a la investigación penal para identificar a todos los que se beneficiaron con la fuga de divisas como también para revisar eh, la evasión fiscal, la ilusión fiscal, el lavado de dinero, eh, todo lo que implica, eh, digamos, operaciones de contrabando de nuestras exportaciones o subfacturación de exportaciones o sobrefacturación de importaciones, subdeclaración de patrimonios, bueno... Eh, hay mucho para para trabajar en la administración tributaria y en la política tributaria y en la política fiscal y de subsidios respecto a la inequidad que existe en Argentina entre los sectores de grandes fortunas y los desocupados, los que viven necesidades insatisfechas, que carecen de viviendas y de hábitat saludable, como también de oportunidades de empleo y educación que hagan sustentable y feliz su vida. Así que hay de, de cuestiones externas y también hay de cuestiones en las que habrá que intervenir en lo interno para construir el camino de la justicia social y de la equidad en la Argentina. Leandresini, gracias por estos minutos. Abrazo grande. Muy amables ustedes por su comunicación. Hasta luego. La diputada nacional, Graciela Landersini, de frente de todos, eh, dando su mirada, su opinión, muy enojada con Tortorielo, que en lo que eh, ha dado a conocer públicamente, dijo que el presidente dio un mensaje como de otro país. Frases que por ahí se han dicho en otras oportunidades también, pero en este caso, bueno, acá escucharon muy enojada con esa postura de Juntos por el Cambio.